Una canción. Estamos en vivo, claro, acompañándote en esta jornada y vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las novedades que sucedieron en las últimas horas y el fin de semana. Buen día, comisario, gracias por atendernos. ¿eh? Buenos días a usted y a la audiencia. ¿Qué novedades tuvimos el fin de semana, comisario? Eh, sí, lo que surgió fue eh, algunos inconvenientes o alguna riña. ...callejera en el marco del carnaval que se desarrolló en la calle Marina Acosta... ...precisamente eh, cerca de las dos de la madrugada cuando estaba en su punto culminante... Eh, ...un joven de apellido Cortina fue golpeado por un mayor y un menor... ...los cuales le produjeron lesiones leves... Eh, ...jóvenes estos, los agresores, que el menor fue puesto a disposición de la justicia... ...de menores de La Plata y el mayor a disposición de la fiscalía local y en circunstancias que se actuaba por este hecho hubo otras dos peleas, eh, lo que también arrojó eh, la conducción o la demora en esta dependencia policial de una, una pareja en primer lugar y dos jóvenes de nacionalidad paraguayo en segunda instancia. Eh, los cinco conducidos a de esta dependencia fueron puestos en libertad una vez que se cumplimentaron los recados legales. ...asimismo el día jueves en el asiento de la Fiscalía número 2... ...a al doctor Alberto Saramone... ...se hizo presente... Y ...el ciudadano, un ciudadano, un joven de apellido Nieto... ...quien tenía un pedido de captura o de detención en su contra... ...por un robo calificado que aconteció en noviembre... ...y en el que resultó damnificado un joven de apellido Lambert... ...Nieto quedó demorado en esta dependencia policial... ...por el delito de robo calificado... ...a disposición del fiscal... Doctor Alberto Sarramone. Uh -huh. Eso sería lo que ha sufrido en los últimos días en bueno. nuestra localidad, Carlos. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a Hasta usted. Hasta luego. Salud. La palabra entonces del comisario Darío Almendros con los últimos hechos acontecidos en el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Nos vamos a repasar los números de la suerte. A la cabeza la nacional el 2254, 2254 a la nacional y en la provincia de Buenos Aires 4232. Agencia Candilejas, la agencia de la suerte en toda la zona. Quinielas, Telequino, Loto, Inisais.